ALER, CONTACTO SUR. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días, buenos días, muy buenos días. Tengan todas y todos los que nos acompañan en América Latina, el Caribe y el mundo. Es viernes 28 de abril del 2017 desde Caracas, Venezuela. Les acompaña Héctor Escandel para presentar las informaciones más destacadas de nuestro continente. Estos son los titulares. Sigue el conflicto. Alto dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela asegura que Venezuela está en guerra. Perú inicia el foro social panamazónico. Y los panameños se plantan contra la corrupción. De inmediato iniciamos la ampliación de los titulares. El coordinador general de los comités locales de abastecimiento y producción y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela aseguró en una entrevista este pasado jueves que el país Está en guerra, lo dijo de esta manera. Hay que contextualizar el momento y decirle a nuestro pueblo que estamos en guerra. La guerra no es solo el uso de cañones, aviones y barcos. Esa es a veces, a veces la última etapa de la guerra. La guerra contra Venezuela ya comenzó y comenzó desde hace 3 años, pero se afianzó con mucha fuerza y con un plan específico el año pasado. Cuando el Comando Sur de los Estados Unidos, exactamente en febrero del 2016, elaboró un plan llamado el Freedom 2 o Libertad, elaborado por el almirante Curti. Esto está bien especificado y hay una serie de pasos. Carlos Lang, que es un estudioso de la, de la psicología de la guerra, de la psicología social, ha asumido un término que es el rollback, que es el colapso del sistema. Cuando nosotros evaluamos lo que está ocurriendo en Venezuela en los últimos tres años contra el presidente Nicolás Maduro, pero específicamente el año pasado con la guerra económica y ahora con esta etapa violenta, tenemos que culminar que esta derecha venezolana está al servicio de los intereses norteamericanos con un manual. Aquí están combinando dos cosas. Bueno, ahí están las declaraciones de el coordinador general de los comités locales de abastecimiento y producción en Venezuela, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. En contraposición, el representante de la oposición venezolana Enrique Capriles Radonski declaró este día miércoles, el día jueves, corrijo, que el presidente de la República Nicolás Maduro entra ahora en la lista de los genocidas del mundo. ...que son legítimas, ni tiene por qué sentir miedo, ni debería por qué comprometerse su integridad dependiendo lo que plasma nuestra constitución. todas las América Latina vivió eh, largos años de dictadura y todas las dictaduras quedaron atrás. Nosotros los venezolanos no vamos a aceptar ni que en nuestro país haya una dictadura y que pretendan convertir a nuestra Venezuela en la segunda Cuba del continente. Nosotros tenemos claros cuáles son nuestros derechos, yo invito a todos los venezolanos, a ustedes como periodistas, que se le dé la mayor difusión al documento que ha sido aprobado el día de hoy, donde claramente están plasmadas cuáles son las peticiones los venezolanos, cuál es la razón de esta lucha, y que queremos los venezolanos vivir en democracia, y que ningún joven, como fue el caso de Pernalete, todas las muertes a nosotros nos duelen por igual, no es que hay muertes de un color o muertes de otro color, nosotros jamás vamos a caer en lo que el gobierno pretende también convertir la vida de los, de los venezolanos en, en dependiendo de valor, dependiendo del color o el partido en ...tenemos que condenarlo y rechazarlo todos los venezolanos. Muchos periodistas extranjeros preguntan sobre la división... ...parte de las declaraciones que ofreció el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radowski, a propósito el pasado jueves a un joven que fue asesinado durante las protestas del de miércoles. El gobernador del estado Miranda, al norte de Venezuela, pidió responsabilizar al ministro de Interior de las muertes ocurridas en el país en los últimos días y aseguró que a partir de ahora Nicolás Maduro entra en la lista de los genocidas del mundo. Vamos hasta Perú porque ha comenzado el día de hoy el foro social panamazónico Alexis Chévez. Muchas gracias por el pase de compañero efectivamente. Nosotros nos encontramos ya en Tarapoto con todo el equipo de Alerta Aquí hoy se inaugura el Foro Social Panamazónico, donde se espera congregar a 1500 personas aproximadamente de 9 eh, países panamazónicos y de seguro de otras eh, localidades y otras partes del, pa del mundo. Eh, hay que sí. señalar que se dará inicio con preinauguraciones en, en la ciudad de Lamas, Esto está muy cerca aquí a la sede de de Tarapoto a unos 30 minutos, desde ahí se dará inicio con una pre Don Heriberto Chujandama, impulsor de la pre en esta zona del país, señala pues, de cómo ellos están preparándose para dar inicio en las primeras actividades de lo que será la pre del Foro Social Panamazónico. Efectivamente, estamos... Eh, realizando todas las coordinaciones, trabajos con las autoridades del distrito, organizaciones productivas, clubes de madres, eh, organizaciones exitosas en producción, transformación de cacao artesanía, chocolate artesanal, para eh, mostrar a, al público visitante todas las actividades exitosas de Chazuta en el campo productivo y turístico estamos en ardua tarea para la para la pre inauguración del foro inicia el foro con canto rito ceremonia a agradecimiento a la tierra y al río valada Ismael vega del centro de Antropología e Investigación Práctica, cap quien es el responsable en Perú de la organización de llevar adelante el foro social, también señala de la importancia de este encuentro y la inauguración la pre -inauguración que se desarrolla en Chasuta. Sí, tanto en Chasuta como en Lama eh, van a realizarse actos culturales simbólicos que eh, son también parte de la inauguración del inicio marcan el inicio del octavo foro social panamazónico y lo están eh, preparando eh, principalmente las organizaciones indígenas y organizaciones sociales que existen en las en, en ambas en amazonas no tanto en chacuta como en, como en la más eh, ahí se realizan las inauguraciones preliminares con actos culturales, con actos eh, propios de la zona ¿no? donde la población quichua eh, seguramente va a mostrarnos toda su riqueza cultural toda su sabiduría eh, ¿no? y luego ya eh, de estas innovaciones preliminares, preparatorias la inauguración central se hará en la Universidad Nacional de San Martín. En... Es importante señalar que el San Martín, eh, que es la región donde está ubicado Tarapoto, aquí eh, existe población indígena eh, y eh, desde aquí también vendrán eh, población indígena guajún de otras regiones del país, como de Amazonas, exactamente de la zona del Cenepa, frontera con Perú. Eh, la dirigente lideresa de o de Odecofrog, Agustina Mayán señala que ellos ya están preparados y listas y vienen con una agenda para participar en este foro que se inicia el día de hoy. Eh, sí, estamos con todos los colectivos y nosotros ya tenemos nuestra agenda y tenemos nuestros videos y eso es una de las agendas el número uno que nuestro CENEPA tiene y eso vamos a exponer y van a estar varios países para que nos puedan escuchar como siempre, hacer incidencia. Lo que pedimos es el respecto de que vivamos dignamente hasta ahora lo que hemos hecho. Y eso es lo que vamos a hacer ver en este evento tan importante internacional que hay para nuestra, ¿cómo se llama? ¿Sendepa? Y también demostrar que las alternativas no es la opción de destruir nuestro Cordillera, sino... Bien, compañeros, compañeras, así pues va quedando todo listo para el inicio, y por supuesto, con la cobertura que realizará Aler y el equipo que ya está aquí instalado para dar inicio a toda esta transmisión. Adelante con ustedes, compañeros. Ya esta hora vamos hasta Panamá porque allí los habitantes de el centro de América están exigiendo que cesen los temas de corrupción. Han realizado un plantón, protestas en las calles en los últimos días. Panameños y panameñas realizan cadena humana en la ciudad de Panamá contra la corrupción. El Departamento de Ciencias Políticas de la Facultad de Derechos de la Universidad de Panamá, ante la realidad que vive el país, convocó a un acto público de protesta en los predios de dicha casa de estudio el miércoles 26 de abril, ya que los ciudadanos están en un estado de incertidumbre, debido a que las instituciones de justicia no gozan de la confianza y los casos de blanqueo de capitales, falta de transparencia en la administración pública y la impunidad reinan rampantemente. Escuchamos al profesor Raúl González, catedrático de la Universidad de Panamá. Efectivamente, la cadena humana fue convocada por el Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Derecho para pronunciarnos pública y abiertamente contra la corrupción, exigiendo cárcel para los corruptos, para los que han asaltado la arcas del Estado y, sin embargo, contra ellos la justicia no ha actuado. Y, sobre todo, para recuperar el dinero que es de todo el pueblo panameño. Y también como consigna central la convocatoria a una asamblea constituyente puesto que las instituciones que hoy tenemos no funcionan no responden a la inquietud de la población panameña y la autoridades no gozan de credibilidad producto de su actuaciones de tal manera que el pueblo panameño tiene el derecho a organizarse y llevar a cabo un proceso constituyente que permita no solamente discutir el país que tenemos sino dejar claro el país que necesitamos todos los panameños Y crear una nueva constitución que recoja los, los intereses y las inquietudes del pueblo panameño. Estas acciones se mantienen durante estos días y exigen justicia ante los casos de los Panama Papers, el escándalo de Odebrecht y sobrecostos en obras públicas. Este es un reporte de Pedro Silva y Ormedo Carraquilla de Rayo Temblor para leer Contacto Sur. De Panamá vamos a Nicaragua, comenzado la semana por la educación. Unas 34 organizaciones de la sociedad civil nicaragüense que trabajan temas educativos hicieron el lanzamiento de la campaña de la Semana de Acción Mundial por la Educación 2017 Pido la Palabra por la Educación, con el fin de llamar la atención de la comunidad educativa nacional. ...medios de comunicación, autoridades y sociedad civil en general sobre el derecho a una educación de calidad. Mediante la campaña que se realiza simultáneamente en 124 países, se busca incidir en los estados sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS de las Naciones Unidas, específicamente el número 4 referido a la educación inclusiva y de calidad. Daira Valle, del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP, se refirió a la importancia del trabajo conjunto de la sociedad civil nicaragüense. El tema de la corresponsabilidad en el tema de educación es un factor importante. Pido por la palabra por la educación para nosotros nos aboca un tema y un desafío importante que es poder tener una participación de los diferentes actores de la comunidad educativa de manera efectiva. Queremos que todos tengan la palabra por la educación, que todos y todas los nicaragüenses podamos decir algo sobre la educación que queremos en este Este país, pensar en los temas de mejorar cobertura, acceso, pero también y en especial mejorar la calidad de nuestra educación. Para el estudiante Juan Vázquez del Colegio Roberto Clemente de Ciudad Sandino es importante garantizar los recursos para mejorar la educación en el país. Cierto, pues estamos comprometidos fe y alegría para una educación de calidad, la cual pedimos un mayor presupuesto para la educación, un mayor eh, una mejor remuneración a las y los maestros, eh, maestros y maestras capacitadas para impartir clases a las a las y los jóvenes la niñez nicaragüense, al igual eh, pedir un presupuesto mayor para la infraestructura de muchos colegios. La campaña mundial por la educación Pido la Palabra incluye una serie de actividades como ferias lúdicas, foros educativos, conversatorios con maestro y talleres. Para el informativo a leer Contacto Sur les habló desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, Nelson Rodríguez. De esta manera le vamos a poner punto final a esta emisión primera del viernes de Aler Contacto Sur. Desde Caracas, Venezuela, les acompañó Héctor Escandil. Que tengan todas y todos un lindo día. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.